No noches o en el tiempo que te conectes con la retaguardia.com.ar colectivo radial y gráfico, autónomo y autogestivo. Comenzamos un nuevo programa de Patria Soñada, vocero radial de hijos a vicepi, hijos, nietos y familiares de mártires del Paraguay, Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado. Nos vemos la necesidad de denunciar al gobierno de Mario Abdo Benítez por su decisión de incrementar los desalojos de los asentamientos de familias sin tierras en todo el territorio nacional, en tierras que realmente son de la reforma agraria, ocupadas ilegalmente por terratenientes y colonos brasileros con pleno conocimiento y apoyo explícito de la administración política y judicial. En tiempos como este no se comprende tal grado de insensibilidad social, de tanta cevicia en satisfacer los deseos de los brasileros principalmente, con dinero sucio generalmente que vienen a lavar arrasando con pacíficas y laboriosas familias que buscan un pedazo de tierra para dar de comer a sus hijos. No hay mayor vileza que negar un techo, un lugar seguro de aislamiento social a familias trabajadoras. Se les nota la marca estronista fascista en el orillo. El pueblo paraguayo, gracias a esta pandemia mundial, está abriendo los ojos sobre la calidad y dudosa capacidad de su dirigencia oficial para cuidar a la sociedad paraguaya en su conjunto. Solo están seguros los delincuentes internacionales que vienen a lavar aquí sus activos malhabidos, y los badulaques locales que exprimen hasta lo último la paciencia popular. Se están dando cuenta de que viven en un país rico, muy rico, que produce muchas riquezas, pero sus riquezas no van a su bolsillo no se pone a, a su disposición para que sus empresas, endimientos de empresas o para las comunicaciones, la electrificación de todo el territorio en nacional, de los transportes, etcétera Todo se va al bolsillo de una clase social muy minoritaria de parásitos sociales, de corruptos de toda índole. Lo que más necesitamos, el desarrollo de la agricultura familiar, es descuidado y está ignorado en beneficio de grandes cadenas de supermercadistas, partícipes necesarios en la verdadera pandemia que nos perjudica más que la sanitaria mundial. La corrupción, provocada por las élites parásitas mundiales, que nos llevan hacia la hambruna mundial con el objetivo de hacernos aceptar modos de vida más cercanos a las épocas de Benjur que las actuales. Benjur fue el jefe, fue el dirigente de los esclavos en la época mundial romana y prerromana. En esta época donde hay que cuidar el cuerpo social se desatan los demonios de la angurria desmedida, se echan a la calle a los caminos de la miseria más extrema a los más desfavorecidos. Se relegan para un futuro que no existirá si se mantienen los niveles actuales de emergencia social. Tuvieron mucho tiempo y dinero a disposición como punto como para construir en cada departamento un hospital con camas preparadas para las emergencias que venían, que sabían que venían. Los insumos básicos a los médicos, enfermeros y auxiliares, si han llegado, son de mala calidad y fueron sobrefacturadas. No hay remedios, pero tampoco en un país donde las plantas medicinales son parte de su dieta, tampoco se les da lugar preferencialmente el lugar preferencial que tiene. No hay educación, porque el ministro del ramo no le pareció que tuvieran que tener todos internet, siendo que es un derecho humano esencial. Artículos 3, 6, 8, 10, 12, 16.3, 22, 25.1, 26.1 y 2 y 29. Casi toda la Declaración Universal de los Derechos Humanos y ni hablar de la Constitución Nacional que es violada metódicamente. Burlada al igual que los tratados internacionales que firmó el Paraguay. No hay salud pública en condiciones de atender a la población. No hay infraestructura para poder desarrollar trabajos. Lo que hay están relacionados a los intereses de las empresas multinacionales que saquean a su gusto los recursos naturales, Ejemplo, las tierras campesinas y las pequeñas canteras de extracción de oro y otros minerales en Paso Llobay, o el saqueo de la pesca en los ríos principales y la inundación de los humedales con aguas contaminadas para el exterminio de los recursos naturales y así poder secarlos para la sojización criminal o los arrozales de igual condición. Si no, miremos el apoyo oficial a los desmanes de los grandes grupos arroceros en los humedales del río Tebuicuari y los de Ñembucú. Y el 30 de agosto, en el Día Internacional de los Detenidos Desaparecidos, un acto electoral del Partido Colorado ANR, que constituye en su accionar una afrenta doble o triple a derechos humanos, a las víctimas y a los familiares. En primer lugar, una persona que nunca... Hizo un acto de acompañamiento a la búsqueda real de los asesinados y desaparecidos en ignotas tumbas, muchos de ellos todavía sin encontrar, que se dedicó a generar talleres sin continuidad real, pero que gastaban el presupuesto asignado a los derechos humanos y cuyos montos jamás puso a disposición para iniciar la búsqueda de testimonios que nos acercaran a lo que esperan. En segundo lugar, Para no abundar, el intendente interino Nenecho Rodríguez pertenece a los sectores extronistas que posibilitaron en función de gobierno y utilizando la NR Partido Colorado, que se secuestrara, torturara, violara, robar a bebés a sus madres, asesinara y cobardemente los desapareciera a los cuerpos. ...sabiendo de que sus actos eran violatorios del derecho nacional e internacional. Estos elementos... ...estos elementos de carácter antinacionales, patria ...responsables de miles de secuestros de familias, luchadores sociales... ...activistas sindicales, culturales, eclesiales y políticos que han vuelto al gobierno, que han barrido con miles de familias indígenas con el apoyo explícito de los Estados Unidos y la lacra brasilera, que no es el pueblo brasilero y la runfa la delictiva local, son empleados del mes del Brasil, por su inclinación, a reconocerle derechos que no tienen, a considerar que Itaipú, que está en tierras paraguayas, ocupadas por el Brasil en tiempos de Stroessner, quien después de algunas movidas militares demostró como en la batalla de Boquerán, donde se demostró cobarde por salir corriendo de su batería. En esta ocasión le cedió al Brasil 30.000 kilómetros de territorio nacional. Así se formó la binacional, corrupta desde el inicio, Stroessner, Cartes y map responden a una misma línea de lealtad a los intereses brasileros. Ahora, también quieren destruir la ANDE para que la producción de las hidroeléctricas sean vendidas por empresas privadas, sobre todo privadas de escrúpulos. Entonces, en esta situación de crisis estructural y sanitaria del capitalismo, debemos fortalecer a las familias de agricultores, forjar uniones por cada compañía, generar centros de distribución comunitaria de los vecinos y productores, cuidando a la producción nacional, cuidando la salud y el abastecimiento básico de las familias pueblerinas, el desarrollo de huertas comunitarias en los pueblos, coordinando con los productores y facilitar con camioneros, camionetas, triciclos, carros, según la necesidad y la disponibilidad, para que los productos frescos lleguen a los centros urbanos más grandes y a un precio lógico, terminando con los grandes acaparadores y los supermercadistas que traen dudosos alimentos de cualquier lado, con muchos aditamentos peligrosos para la salud humana o animal. Saludamos que la lucha de las familias autocultivadoras del cannabis medicinal hayan podido avanzar en la legislación. Ahora falta su reglamentación y que aquellos sea, que sean pacientes canábicos o familiares de los mismos puedan plantar sin ser criminalizados. Saludamos a las madres, mujeres y varones que lucharon con de nuevo para mantener con las ollas populares un plato de comida caliente a cada familia de sus barriadas y que la ley que las reconoce en su función social prioritaria. Ahora esperemos que se pongan con los fondos necesarios para que puedan seguir con su enorme labor solidaria. Que no se equivoque el gobierno. Gracias a las huellas populares y la solidaridad de los nadie, es que ustedes todavía no han tenido una explosión social y pueden seguir robando el del erario público. Saludamos por último a los vecinos y a la Municipalidad de Ciudad del Este por su empeño a buscar generar empleo en una ciudad castigada, muy castigada por el parate económico presente, a su titular Miguel Prieto que demuestra que cuando hay voluntad política todo es posible. Y exigimos al Gobierno Nacional y a la Suprema Corte que asuma la decisión de dar por terminada la detención arbitraria Edgar Martínez acomán por fabricar aceite de cannabis y distribuir gratuitamente a la gente que no podía pagar los remedios con apenas para comer. Se matan o se encierran como castigo gratuitamente a la gente a ejemplar a, como castigo ejemplar a los campesinos como los cinco o jóvenes como Sacomán y otros que plantan para un familiar porque el remedio que les ofrece la farmacéutica no les hace nada o los amesetan, lo que significa a mediano plazo empeorar. Eso se debe terminar. Hemos visto en las redes al productor Carlos Codas denunciando al intendente una progresión de San Pedro que utiliza como tantos otros asesinos a sueldo y cuentan con la complicidad policial, además de la cobertura de los malvivientes enquistados en las instituciones del Estado. Vamos a escucharlos de nuevo a Carlos Codas, una persona honesta, productor, que habla en un conocido audio que no podemos dejar que quede en el olvido. Vamos a escuchar a los abogados de la Gremial de Abogados de Argentina en defensa de los pueblos mapuches, contra las autoridades supremacistas blancos, empezando por la gobernadora de Río Negro, provincia patagónica argentina, y vamos a escuchar a los compañeros en pie de guerra por sus libertades y severas y derecho soberano de Bolivia a los este, venezolanos en, en la declaración de este de libertad a los presos al, al indulto de 111 personas en Venezuela en la actitud de, de Colombia y Estados Unidos de de reproducir eh, problemas a Venezuela para atacarla. Bueno, vamos a comenzar. Dónde están, dónde se habrán ido Dónde están figuras de estandarte Dónde están de aquí Llaman las balomas ¿Dónde están? Exigen la auroras Nicolás Maduro Moros, Presidente de la República. Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo, la refundación de la patria venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, por mandato del pueblo, de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en ejercicio de las atribuciones que me confieren los numerales 1 y 19 del de artículo 236 antecitado, considerando que es interés fundamental del gobierno bolivariano la defensa y el respeto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el ordenamiento jurídico vigente. Como queda patente en las más de 600 convocatorias realizadas por el Presidente de la República al diálogo constructivo con todos los sectores de la vida política, social y económica de Venezuela con el objetivo de promover la convivencia pacífica y la resolución de las controversias por vías constitucionales, electorales y pacíficas así como el ejercicio de las más amplias libertades que consagran las prácticas democráticas considerando que las elecciones convocadas por el poder electoral para que el pueblo de Venezuela escoja por la vía del voto universal directo, secreto libre y soberano a las diputadas y diputados de la asamblea nacional que se instalará el próximo 5 de enero de 2021 constituyen una oportunidad estelar para garantizar la participación más amplia posible de todos los partidos políticos y grupos de electores que se propongan representar a los más de 20 millones de de venezolanas y venezolanos inscritas e inscritos en el registro electoral de Venezuela <ríe> considerando que siendo escuchada la opinión de la Comisión para la Verdad la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública presidida por el Fiscal General de la República y en aras de promover la reconciliación nacional y la búsqueda incesante de la paz ciudadana el Poder Ejecutivo Nacional continuará adoptando todas las medidas necesarias para el fortalecimiento de nuestra democracia y la apertura de cauces de acción política dentro del marco que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes establecen. Considerando que es el momento de la Unión Nacional para enfrentar el bloqueo criminal que por vía de acciones ilegales e inhumanas contrarias a las leyes internacionales la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y la convivencia pacífica entre las naciones conforman una agresión multiforme contra todos los habitantes de nuestra patria pacífica y soberana todo ello dentro del contexto de la actual pandemia del COVID-19 que ha puesto en vilo a la humanidad y reclama el concurso de todos los esfuerzos, más allá de credos y convicciones políticas para cuidar a nuestro pueblo y salir airosos en este combate por la salud y la vida de todas y de todos. Considerando que el espíritu de justicia y paz del decreto con rango, valor y fuerza de ley especial de amnistía dictado por el comandante presidente Hugo Chávez el 31 de diciembre del año 2007 sentó en su momento las bases para el encausamiento constitucional de los sectores políticos del país y la consolidación de la democracia protagónica en Venezuela considerando que conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Código Orgánico Procesal Penal, el Presidente de la República, como Jefe de Estado, se encuentra facultado para conceder indultos en cualquier estado y grado del proceso o del cumplimiento de la pena, dando como resultado la extinción de la acción penal o de la condena ...y el cese inmediato de cualquier medida de coerción personal. Considerando que como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela... ...me mueve el deseo de justicia y paz... ...así como la firme determinación de consolidar vías democráticas y pacíficas... ...para dirimir las controversias entre los actores políticos... ...es por lo cual decido y de manera consciente resuelvo y decreto lo siguiente. Artículo primero, decreto, artículo primero. Se concede indulto presidencial a las ciudadanas y ciudadanos que se mencionan a continuación. Guevara Cortés, Freddy. Magallanes de Longoni, Mariela. Superlano Salinas Freddy De Gracia Américo Lozano Parra Carlos Millán Torrealba Jorge Guerra Brito José Blanco Cabrera Richard Guanipa Villalobos Tomás Estefanelli Luis Paparoni Ramírez Carlos Mejía, Juan Andrés Pizarro, Miguel Alejandro Guzmán Reverón, Rafael David Cacela, Franco García, Canales, Juan Pablo Flores, Gómez, Winston Eduardo Calzadilla, Peraza, José Simón Ramos, Alup, Henry Lisandro Bueno, en, y así sigue hasta cumplimentar los 111 indultados de las guarimbas y de la quemazón y de, la, de los asesinatos, en beneficio, según plantean, de, de un mejor desarrollo de las elecciones y de la participación social. Esperemos que así sea, que Colombia viene perfilando muy bien, dando pasos sólidos para una intervención armada directa o indirectamente contra Venezuela. Ya fracasaron en la operación GDO, ustedes saben que Colombia estuvo hasta los tuétanos y desde allí se lanzó la operación fracasando y ya es por todos conocido. Ayer el Senado de Colombia, 63, 69 magistrados, eh, perdón, 69 senadores autorizaron a tropas estadounidenses a seguir operaciones en Colombia. No es cualquier autorización, no son cualquier tropa, es la élite de la élite que llegaron para ubicarse en cinco municipios claves, dos de ellos fronterizos con Venezuela. Son 53 militares que tuvieron que paralizar sus operaciones durante 15 días a petición de un juez colombiano porque se estaba violando la constitución, pues estos señores estadounidenses, estas tropas del país poderoso ingresaron a Colombia sin la autorización del Senado, del Congreso, pues se ha conseguido esta autorización. Y ustedes me dirán, bueno, pero qué tiene que ver, ellos están en Colombia, correcto, y también estaban en Colombia los que lanzaron la operación GDO y también están en Colombia las nueve bases militares y también Estados Unidos y Conjuntamente con los países aliados, entiéndase sobre todas las cosas, Colombia ha venido diciendo que Venezuela es el centro del narcotráfico prácticamente de la zona del Caribe. Cuando todos sabemos que es mentira, cuando todos sabemos que el primer productor de narcóticos en el mundo se llama Colombia, cuando todos sabemos que Colombia es un país... Libre, asociado prácticamente de Estados Unidos, es un país vasallo de Estados Unidos. Ahora, Duque se trae algo entre manos. Duque tiene problemas en Colombia, graves, sanitarios, de masacres, con Uribe. Problemas políticos, problemas de baja eh, baja en las encuestas. Él trata de desviar la jugada hacia Venezuela. Pero no solamente porque trata de desviar la jugada, sino porque Estados Unidos presiona conjuntamente con los medios, con los influencers, con los periodistas, con los analistas políticos para hacer ver a Venezuela como un Estado político. ...que favorece el narcotráfico, o es que en Colombia no favorecen el narcotráfico... ...o es que en, en el país del norte no lo favorecen, cuando es el primer consumidor... ...o es que en Panamá no hay narcotráfico, o es que en Brasil no hay narcotráfico... ...o es que en Perú, en Ecuador, en Argentina no llega la droga. No nos caigamos a coba aquí, no nos caigamos a coba. Nosotros tenemos que ser autocríticos y sinceros con todo esto. Estamos en un proceso electoral con el país del norte... Estamos diciendo que es un presidente que está gobernando en el país poderoso. Se atreve a ya cantar fraude como se ha hecho aquí en Venezuela en muchas oportunidades. Porque él sabe que está bajo en las encuestas. Porque él sabe que por primera vez en 30 años puede perder la Florida, que ha sido un bastión importante del antichavismo, del antivenezolanismo, del, anti de, de, de, del anticastrismo allí y los venezolanos están molestos por la serie de fracasos y desventuras y despropósitos que ha llevado a cabo Guaidó y todos los líderes opositores que no han podido sacar a Maduro y Maduro sigue allí y a las puertas de unas elecciones. Entonces ese presidente con sus secretarios, con sus asesores, va a lanzar alguna operación, sea de invasión o no sea de invasión, no crean que ellos van a poner un portaaviones allí en el Caribe, al frente de Venezuela, para lanzar misiles nucleares. No, eso no va a ser así. Son operaciones asimétricas, son operaciones de distintos calados, son operaciones encubiertas, son operaciones que pueden ir contra un dirigente de peso en el país para sembrar el caos, para sembrar las dudas, para sembrar la estampida social en Venezuela entonces en un país que está bajo elecciones en un presidente que no quiere el voto por correo porque sabe que va a perder aún más de lo que ya dicen las encuestas en un presidente que está tembloroso es capaz de todo porque está acorralado y quiere ganar las elecciones y colombia le sirve como le sirve como chivo expiatorio colombia es un país libre asociado prácticamente es un país eslabón de, del poderoso. Y se presta a todo, a todo contra Venezuela porque además odian a los dirigentes políticos y nos odian como como pueblo. Eso lo tenemos que tener claro. Le guste usted a Chávez, le guste usted a la oposición, le guste usted a Maduro, no le guste usted a, a Maduro, odia a Maduro, no lo odia a Maduro. Eso está claro. Nosotros tenemos que ser nacionalistas, más allá de Maduro, más allá de Guaidó, más allá de la oposición, más allá del gobierno. El plan Colombia crece, es un plan que se acaba de renovar, es un plan que tiene la mira a Venezuela. Es un plan que tiene 20 años y que ahora acaba de cambiar de nombre y que ha favorecido el narcotráfico, que ha favorecido el sembrario, que ha favorecido el tráfico de estupefacientes como nunca antes. Casi que el 80% de las plantas de cocaína y de drogas que se producen en el mundo vienen de Colombia. Nosotros no podemos estar exentos de esto por aquí, Claro que tiene que pasar, por aquí hay también narcótico por aquí hay militares que también favorecen eso, o no. Lo vamos a negar, y desde cuándo, desde antes de Chávez había arraudales, después de Chávez había arraudales. Eso no lo puede negar nadie, eso no es un problema de antes de Chávez con Maduro sin Maduro, ese es un problema prácticamente histórico de los últimos 40, 50 años, porque tenemos el primer productor de droga, y la droga compra las conciencias más activas y más eh, radicalmente verticales, vamos a, me permiten la expresión. Que se esté preparando un golpe contra Venezuela es probable, bajo las características de que van a venir los marines, de que va a venir un portaaviones, de que va a venir aviones a lanzar bombas, no creo, pero sí bajo características asimétricas. Y se están preparando desde Colombia, lo ha dicho abiertamente el Comando Sur, y están preparando el expediente desde hace años para hacer ver a Venezuela como un país de, de, de droga, de tráfico, y que el gobierno es un gobierno que favorece el narcotráfico. Y en Colombia no favorecen el narcotráfico, que es el primer productor mundial de droga. No, ahí no, ahí no, no pasa nada. ¿Por qué? Bueno, porque Colombia es país vasallo de Estados Unidos porque el país poderoso, que es el primer consumidor, ahí tampoco se favorece la droga, ahí no no nos podemos meter. Entonces ustedes tienen que estar alertas con todas estas con todas estas circunstancias que les hemos mencionado, porque esto va a explotar y según ha dicho el gobierno venezolano y según han dicho planes que se han descubierto por allí, a partir de septiembre a octubre, la cosa se va a poner más ruda y más fea contra Venezuela en campaña de distintos tipos. Ahí ustedes ven cómo acaban de decir que una droga cualquier avión que vaya por por el caribe y se agarrado con droga es de venezuela cualquier barco que pase por el caribe y se ha agarrado con droga es de venezuela cualquier información que sea que el comando sur agarre allí en colombia o ahí en la en, la, en las aguas internacionales del caribe o del pacífico va a ser atribuido a venezuela ¿Por qué? Porque es necesario que el expediente se arme, porque es necesario sembrar la matriz de opinión, porque es necesario que el público, que la gente internacional y a nivel nacional lo internalice, lo acepte para lanzar luego las operaciones encubiertas, las operaciones asimétricas, las operaciones de golpe de Estado, las operaciones de magnicidio, las operaciones de asesinatos selectivos, las operaciones de, de bombas internas, las operaciones de crear caos a lo interno. Eso no es nuevo en Venezuela, eso se ha venido haciendo Y eso ha sido denunciado por el gobierno venezolano. Ahora usted podrá estar de acuerdo con Maduro o está podrá eh, podrá estar en desacuerdo con Maduro. Lo que nosotros como venezolanos no podemos favorecer es esto. Que nos quieran endilgar toda la podredumbre que pasa por allí por el Caribe. Escribo no sé qué me dice Que aunque parece que ya no hay razón Aún podremos con lo que sucede Porque no pueden con nuestra canción En la subasta se llevaron todo Enajenando nuestro corazón Se repartieron hasta lo imposible Pero no pueden con nuestra canción Nos han robado hasta la primavera Pero no pueden con nuestras casas como vos y yo. Ella desnuda, nuestras alegrías nos hacen libres desde el corazón. Se vuelve viento para no callarse. Se vuelve grito cuando dice no. Se vuelve mansa para nuestros hijos. Es voz de aquellos que no tienen voz.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 Whoa, oh, oh, whoa, oh. oh, whoa. Oh, What's that, Robo? opina de esta orden de aprehensión que ya está vigente andrónico para usted eh, eh, eh, para usted eh, ¿cuál es su opinión andrónico? Bueno, esto sin duda responde a la persecución política que están procediendo de manera sistemática, ¿no? No sé si yo eh, en varias oportunidades he expresado y hemos advertido por supuesto la vulneración de derechos en nuestro país Primero, la criminalización a la solidaridad. Cuando nosotros así emprendíamos la campaña solidaria, ya prácticamente por detrás se venían amenazas de procesos penales. Ahora, resulta que eh, se criminaliza la protesta. A ver, el gobierno se olvidó que la protesta es un derecho. Primero, nosotros como organizaciones sociales a nivel nacional hemos acatado a la decisión ...del cabildo convocado por la Central Obrera boliviana y el Pacto de ...es decir, nadie ha convocado de manera unilateral... ...ningún dirigente nacional, mucho menos departamentales o regionales... ...a la movilización justa y legítima... ...porque ya es eh, burla prácticamente de las instituciones del Estado... ...como el órgano electoral incidió por el gobierno... ...primera modificación, tercera, segunda modificación... ...ahora la tercera modificación... Por simplemente resolución entonces si eh, no había certidumbre no había seguridad que se lleven las elecciones pareciera que el pico más alto de la pandemia estaba en función a la fecha de elecciones entonces por esa eh, pérdida de credibilidad de la gente hacia las instituciones del estado para llevar las elecciones que es su única atribución de este gobierno prácticamente de manera espontánea la gente exigió y por supuesto se llegó a este extremo de llevar el cabildo la gran concentración en La Paz y producto de ello salió la decisión de eh, las movilizaciones a nivel nacional. Entonces eh, no tiene asidero legal no tiene elementos de convicción por supuesto es un proceso político quien promueve el propio el propio viceministro quienes se creen, policías decir el ministerio del gobierno viene todo armado, esto no está por el procedimiento legal como corresponde. Entonces si es así si es eh, criminal hacer una movilización, una protesta, pues también pues que el gobierno vea los 21 días o los más de 20 días de bloqueo que hicieron y han roto el orden constitucional. ¿Quiénes estaban ahí? Los propios actores políticos que ahora están en el gobierno. Ahora para ellos la protesta para por la libertad y la democracia es eh, válido, legítimo lo que hicieron en octubre y, no, y noviembre del año pasado y lo que nosotros hacemos es totalmente criminalizado y todavía han montado fotos y videos pensando y diciendo que eh, nosotros estamos eh, con eh, grupos de alzamiento armado y tantas cosas que eh, han impuesto ante la opinión pública a través de los medios de comunicación entonces Enrique creo que está fuera de lugar definitivamente esto persecución política, evidentemente vamos a denunciar ante la comunidad internacional Eh, resulta que las movilizaciones que nosotros como organizaciones sociales eh, protestamos, realizamos en, en nuestra justa eh, eh, razón, derecho y libertad, es criminalizado. Y cuando ellos lo hacen, es por la libertad y por la democracia, es premiado. Entonces, ¿qué pasa con los eh, esos grupos armados con motos que andan atemorizando en la ciudad, a los motuqueros en, en la ciudad de Cochabamba? con ¿no? bazookas eh, de frente con armas y que supuestamente ellos son los defensores de la ciudadanía y nosotros los criminales, imagínense cómo se da eh, la vuelta lo, lo, los papeles ahora eh, cuando ellos eran eh, víctimas en su momento ahora resulta que los propios eh, entornos o aliados eh, se hacen decir que están más de lo mismo lo que tanto criticaban lo que tanto cuestionaban están ellos haciendo lo mejor lamentablemente a ver, hay una hay un rechazo, disculpe Andrónico Hay un rechazo total de su persona Dice, nosotros no instigamos Nosotros no azuzamos Nosotros no ayudamos eh, No ayudamos eh, No hicimos nada en contra de la ley Así que no tenemos nada que ver Más bien tienen que perseguir a, los, a las pititas, dice usted de otra con otra frase, con otras palabras los 21 días de bloqueos y a otras personas que de manera permanente están metiendo miedo eh, lo real andrónico es de que esta orden de aprehensión ya está vigente, ya está en curso eh, eso le provoca temor eh, tiene miedo por usted por la familia eh, está buen recaudo ¿O eh, está caminando de manera normal en el trópico cochabambino andrónico? No, no, todo tranquilo. creo decir que no hay ningún miedo, no hay temor para nada. Estamos acá con las actividades permanentes como corresponde en temas agropecuarios y por supuesto en temas de salud todos los días eh, como corresponde, eh, tomando en cuenta todas las medidas de bioseguridad, en permanentes reuniones reducidas estamos... Eh, llevando a cabo adelante eh, nuestra región del Tópico de Ochoa, pues no hay uh -huh. ningún temor más bien eh, advertimos al gobierno, esto sin duda es una afrenta, es una franca provocación, uh -huh. eh, no es por mí no sino eh, la reacción de nuestros compañeros puede ser eh, por supuesto en defensa del sustituto obviamente Leonardo Dolores que también está incluido Juan Carlos Guarache como máximo dirigente de la Central Ovejera, eh, sin duda puede provocar también eh, reacción de la gente frente a esto bien. cuando eh, Nosotros hemos acatado de manera eh, disciplinada la decisión de las bases y no... Sobre las flores como soy muchacha tierna tengo rendida mi amor eh como soy muchacha tierna Marcelina Chura mi moza yo vamos a galopear por el camino Cruzaremos el toro y yo Banda, banda de agresitos Marcelina, la abertó Cigarrito pa fumar La fiesta va a comenzar Marchadita y termina a las ancas, Marcelina. palomita palomitas! Podemos a galopear, por el camino. Buscaremos el toro y yo, banda, banda de agresidor. Marcelina, dame alcohol, cigarrito pa fumar. La, La fiesta, a Adherimos al comunicado de fecha 30 de agosto del 2020 de Mesa Memoria Histórica, con el conocimiento de la existencia de documentos que avalan las denuncias fehacientes a la figura pública de Judith Rolón Jaquet, presentados en el año 2013 en el Ministerio Público y en otras oportunidades a través de noticias periodísticas en los años 2014 y 2016 y presentación en el 2019 al Intendente Municipal de Asunción. Como hijos y familiares de víctimas nos sentimos agraviados. La sangre derramada de nuestros seres queridos y la memoria de todos aquellos que dieron la vida por un Paraguay más justo, las mismas fueron utilizadas en beneficios propios y en favor de los políticos de turno. Con esta declaración de Hijos Avise adheriendo al comunicado de la Mesa de Memoria Histórica, nos despedimos hasta la próxima. Cruzada por mil cadenas, tengo mi patria oprimida. Labran sus hijos la tierra, bella y de riqueza llena. Pero cosechan miseria porque la tierra es ajena.